Buena tarde y en martes. No, martes no, y es jueves, ya no sé ni en qué día iba. Y es jueves 16 de octubre, aquí principia o segundo capítulo, o bueno, la segunda sesión de Fendorella de esta temporada. Principiamos bien. <risa> Termeramos que sode sentindo Radio Topo en 901.8 que tenemos un teléfono para que nos en directo, que somos encantados de recibir as vuestras gritadas que lleo 97629EU 1398. También tenemos un email fendo.orella@gmail.com y en Twitter también nos podedes seguir en fendorella. En o programa de hoxe xarraremos de as fiestas do Pilar, un tema que nos fa moito gollo a todos y mas que mas contaremos con unha participación moito quiesta, dunha voz que seguras que to sonará. Rubén Hola, muy buena tarde. Hoy pues somos aquí de nuevas, casi toda la crew de Fendorella, ¿no? Remirando os nuevos, os viejos. Pues sí, que le va a venir, yo qué sé, pues. Como lo poco que puedo hacer, pues de venir aquí que estar con busatos y de sellatos lo mejor, pues aquí soy. Ya es que me meso, me esmochámbra, te a venir bien elegante. Sí, sí, güey viene, bueno, calve y uh -huh. hielo. Y te ha una foto. Pet, petón, güey viene petón. ¿Tienes novia o no tienes novia? Esos temas mejor y fuera de antena. Y bueno, si nos escucháis un poco de rarizos, no son los micros de, de Radiotopo, ya que en París que somos todos en morgaos, de pues de pilas. y que lo compartimos todo mismo, los morgallos los compartimos. Esto de pasarnos nuestros pofals, y, de, y de lo que tienen. Bueno, si querés podemos principiar charlando una mica de las fiestas de Pilar. Yo por aquí tengo una noticieta que lle a polémica con la gestión de menores de edad en los espacios en los espacios de, de ferias. Más que más porque o parking Norte ha adoptado una, una política que lle tres espacio, y está una mica con pulseras, y está una mica curiosa, rara. Eh, Valdespartera Partera ha optado por dichar entrar a los menores que sigan acompañados con adultos, y no más han entrado os mientras as fiestas 800, según la Federación de Interpeñas, o cualo un número muito baixo, y se ha generado polémica porque os responsables gubernamentais dicen que a xestión ya estaba perfecta, mientras que Interpeñas diz que no. E charran pois de que eh a botellada a Crexiu, mas que mas en a ribera do Macaná hacia o centro, no. Aí agora eh como o vedes vosaltros iste tema, como o viviu as fiestas, como o viviu este tema con con os menos vosaltros. Yo no le viviu. Yo me moví muy poco vistos estos ambientes que dices tú de O Oparquín Norte Interpeñas, pues sí que me frío hoy de recentatos porque la, la historia que viví, el único día que, que esté en Interpeñas, pero lo que tú dices de Macanaz sí que es verdad. Eh, fui un día de, de aquí do Ghetto, de la Madalena, en Talús Buñuel, y paseando por la ribera, por la marguín del Ebro, sí que se ve lleva en el de de, o, o costado de la marguín dreita, pues que la zona de líos llegara a rebotir de Chen, En el, en el de Luen pues había, yo suposaba que ya era Chenchovena chen fendo, fendo botellada. Pero sí que es verdad que el ocio que, que lle, bueno a los que son enderezados está allá, pues París que hice en unas fiestas que cada vegada son, no sé cómo decirlos, menos populares. Más buenas culturalmente y menos populares, sí. Y eso sí, os peñistas continan siempre, ¿eh? Y esos no, no reducen los suyo número. Yo cuento que mismo vi cada año más peñistas. No tenemos garrar, garrada todo al respecto, ¿no? No, pero sí que vi tres peñas más y estáñada. Y hay una o cosa impresionante. Sí, okay. ¿Cuáles son? Ahora no me acuerdo de nombre. Cómo, pero cómo pero para... tienen tienen unos tres o un nombre en castellano. Ah, esa era la mía y... pregunta. Sí, eso porque... yo que paré cuenta. ¿Eh? Y ahora por eso no me los aprendíos. Estas no. que son con nombre dragones son ya pelle, peñas viejas. Sí, con... Pacutio... Bullicio. Bullicio. <risa> <risa> <risa> <risa> Llegué calvellé a los dos eh, pensando Peña, Peña que meten de pensar. <risa> no, los a, a dos domingo bicos son en Aragonés, Peña Pacutio, Peña Forca. En la almohada. Bien, bien. Yo, bueno, a, a música que tenemos, güey, o, o DJ Chamuel, en. Eh, <risa> muy. A tope, ¿no? La música. Muy nocturna, muy de pilas. Pero de pilas, bien de Nuez. De Verdad. rave. Ambiente. Ah, muy bien, muy bien. Y soye que hayas estado por la, por la bótica y estos pilas, ¿no? Y te has, te has grabado el disco de los que fan servir Bueno, yo si quieres te, cuento, te os cuento una experiencia vital que tenía estos pilas. Sí, sí, somos deseando a hospitala Que es salir a la Magdalena. Fue Vaya pues como seis añadas que no salía en pilas de Dobico. La chen que vivimos aquí en Obico, pues somos como muy de costumbres y si no nos va pues difícil salir de, de Borina y fuera. Bueno, pues estañada añada con... Preniemos así incursado concierto de violadores en Interpeñas y nos chuntemos una, una colleta de aquí de, de Chendo Obico y las incusas tío Isa, simplemente. Y la bella a violados y salir de, de Obico. No iba a estar en, en Valdespartera fa seis añadas. Y la verdad que lo que trobé, pues... Pues me truco mucho el lo ficacio. Sí que es verdad que cuesta salir de aquí porque muy tachén que no lle do bico, pues vine esos días, vine todo bico. Vea muy tan bien en las carreras. Yo casi me atrevería a decir que el único bico en que vea fiesta en la carrera, ya Se montan barras en la plaza de la Magdalena, eh, en un solar de do con ello, en la carrera mayor y vea muy muy buen ambiente. Pues eso, pues una colla de Magdalena Aires, pillemos o, o nuestro pasaporte, Y creemos en nuestra costumbre de no salir de Bico. O primer problema es, tío, o tranvía. Porque plebemos en. Ya, ya no fuimos a la Plaza España, ya fuimos en, ta, en ta las murallas. Porque ya sabíamos que iba a estar de mal de entraje. Bueno, como podíamos, de entremos en tu tranvía. Pero que sí, no, no pagaba ningún, Porque tal y, com, tal y como de entrabas, Bueno, ya plegamos en la Plaza España y la chenya de entraba a Empentons, en directamente. No hay cuyo ningún Y era como estos vídeos de, de, de trenes de Chapón o de Metro que la chenye como una lata sardinas, pues, pues igual. Bueno, pues eso, pues un, un tranvía pleno, bueno, y tranvía y todos los que pasasen en, en una hora antes y una hora de a rebutir, de no pagaba, y a la fin pleguemos en Tabaldespartera, pleguemos en, bueno, pues aquí en todas las lucetas de color, las ferias, pleguemos en Interpeñas. y nos trobemos pues que, o concierto que ya era anunciado a las 10 la abridura de puertas a la media de las 10, nosotros plevemos a las 10 pues encara habíamos de fotenos, cuasi dos horas, hora y media de de cola de y fuera, ¿por qué? pues porque, no sé si llevo lo que tú decibas de que eh, de entrada al menos llevan de registrar o solo lo que estase pero bueno llevas a ver o policía, registrando uno por uno y a la fin de entremos, casi a las 12, 12 coladas ya en, en Tabal en ta en ta interpeñas y a la vez puedes bueno Tina? no no concierto <risa> en cara ha principiado pero ah, vale. pero que si principio concierto con yo qué sé 10.000 personas de fuera Josefa, de se fa buena ya se se se, se liado y bueno la verdad eh, la verdad es que una vegada que estemos adentro adin, pues al tu va solo que ya con hoy se va de... de Interpeñas a otras añadas, pues un poco cambio de carpas, que ahora había como tres o cuatro ambientes, cuando yo vi, cuando yo vivía, pues no había que una carpa grande con toda la chen mezclada, pues eso. Ahora, ahora carpas de tres o cuatro ambientes. Y lo de siempre, ¿no? Pues la chen pichando por aunque puede, lo, lo típico de todas las añadas. Y casi lo peor es tío la, la tornada, a las 6 ya trancan Interpeñas te fan fuera y toda la chen que vía, pues la única alternativa que tienen ye marchar como un estallo de huellas en ta otra vía. Tú veías como una ringlera de, de fornigas, toz, esnavesando un parque que había en Valdezpartera ante otra envía, pero que sí, todo. parque dos lagos de Penelope Cruz. No sé, que como no, no conozco esa zona, pero sí que había un, un lago, sí, de verdad. Y todo camino, pues, cursiraos por policía, policía por, por todos los puestos. plegas en otra tranvía y pero que sí había una cola también de yo qué sé de, pf, mil personas dos mil personas frente cola en otra tranvía o sea que ya la policía está estallando la 80 que no se fiquen las vías bueno te, ya te digo que te os van levando como un estalló huellas eh, lo que vivíamos nosotros pues también que esperando en la cola a pillar un tranvía porque ya te os digo que había una cola muy grande la, entre la policía y los seguratas Te, te dividen en la cola hasta que vayas fendo collas chicorronas. Pues de bote molello veíamos en la acera de enfrente como dos policías llegan foténdole de la pos a, a un mensaje. No, no sabemos qué pasó, pero tampoco escuitemos garrachilo ni cosa, pero hizo la policía con, to, con total impunidad foténdole de la pos a, a un mensaje que cuento que subió delito y era ir capín. Y lo más grave de todo esto es tío, la pasividad de, de Achen, porque fuera de nos, la nuestra colleta, que ya somos un poco avezaos, ¿no? Estos ambientes de represión y tal, pues sí que principiamos a chilar, pero la chen de yo que sé, las mil personas que viva pasividad total. Y bueno, pues a la fin de entremos en otra envía, como, como, la, como la ida, un tranvía a rebutir con mucha chen. Seguratas por, por todos puestos para que pagases y esta vegada así en cara que hice pleno, pues has de has de pagar. Y lambiéndote la envía, pues lambién esperable, ¿no? Pues Chen dormindo aunque podéba, otros capins chilando, Belcántico de la ronda de voltaña de, de capin que se trovaba por asti. Y bueno, pues esta ya la mia experiencia vital y que espero que no se repetirá en al menos atrás seis añadas. <risa> o más... de seguro es que al otro año te tornamos a villar por Asti porque bueno, <risa> si viene un conciertazo pues yo qué sé como esta añada aprenderemos las sincusa de do concierto y faremos un poder pero bueno ya sabemos que calille muy to luego y salir muy to antes de que no tranquen con este tema con este tema de de Interpeñas, bueno, con bueno concierto de W porque había mucha polémica eh, lo que lo que decían la Federación de Interpeñas, y qué problema y eva de cusirar a tot y que nomas teneban una d'entrada, ta d'entraia. Pero claro, i soy engañoso. Quiero decir, cusirar a tot, pa plegontas doce i no iban cusirar a tot direutamente nos dixon a tot, i no nos cusiraban. Raiz si ieras menor, raiz si le babas armas, o sea, i era inseguro de tot. I d'impues por moito que dicisen que tenes en una entrada, o problema ye que se van vendiu como tres vegadas a Chenque Caleb que que en en a carpa. Diso nova noche ha dao ye verdad. y antimás más eh, lo que dices tú sí que es verdad que cuando ya, ya se hacía tarde pues nos di son de entrar a, de entrar a todos pues con un cacheo muy muy muy suave no sí que iba a traer entrada que la de entrada de peñistas que ya era buena, que la, también pues en casos como este podían servir uh -huh. Y lo que tú dices, yo escuité que lo que van feito y era vender de entradas, Nota la carpan que era el concierto, que tendrá una capacidad pues que cuento será la mitad del recinto, que van vendido todas las de entradas, A llora pues el era y era servido. No puede vas disfrutar o concierto, de no estar que te metes es a la fin, a la Sí, fin. a la fin, que también pues meten la mesa de Sonyu en, en, en no, el Nobel que cuento que está concierto rons pues no, no fa estorbo. Pero en un concierto de violados, pues la verdad que tapaba tot. a la mitad del concierto que los de zaga. Tot, tot, sí. Sí. Sobre el concierto, no sé qué charlar, bella cosa. Yo te lo voy a faltar, pues la canta de Soy Dragón, de que gente esperaba nos, y la de Traese ¿no? A cantar el Vengo de un pa como llegue. Vengo de. Eh, Uf, eh, te, vengo del mejor grupo que parió una puta llamada y eso, de y Eso, eso, joder. Oh. Con la de es que habremos sentido esta canta y cantado esta canta, yo creo voy a faltar también vivir para contarlo. No lo bueno, cañón, que, ¿eh? yo que estoy Entonces, paréis que como no la sinties y día había sido nuestro DJ y nos la mete ahora. Que ya rapeando desde la de cabina. Ha venido con la capucha y todo. Hombre. a tope nos la cantará él antigua <risa> novia bebe más que y está desmejorada para la Lo encuentro y lo gasto, es un billete verde en mi cartera para el sábado Mierda de vida, mierda de sistema Mierda de nivel de vida en el planeta Tierra, no presumas de supremo, este es el Ritmo de mi sangre, sigue los si puedes tú Nunca tú trates de pararle, vive tu vida Y déjame vivir la mía, mi filosofía En contra de tu ideología Intento encontrar, demostrar que tengo Personalidad para afrontar la Realidad, he creado ya Mi propia religión, mi propio Dios Ideas claras en mi vida para entrar en Razón, no me gustaría tener mi propio ran son ni caballos nunca seré un tío. americano, no me quedo quieto cuando alguien dice que somos paletos. respeto para una tradición, quiero no pido mucho aunque la gente diga que somos el culo de España, población maña engañada, Aragón no gana, siempre perdí de este modo promocionan los espacios verdes, y en ambas riberas del Ebro, críos sin escuelas cultivando su cerebro en el huerto buscan salidas, ganarse la vida a costa de los crudos que produce una semilla, si el tiempo no falla si el sol luce fuerte, podrán sobrevivir el resto del año, si sonríe la suerte Desde las cortes maneja la economía. José Marco Aragón a la ruina día tras día. En el ayuntamiento toda la pasta. Que emplean el dinero para decir que se lo gastan. Y luego Aragón es el futuro. Sin darse cuenta que somos el último pedo del culo. Aguas y traspases. Las ley de todas clases. Jamás entran en la unión que tiene aquí en poker de ases. Obtienen beneficios. Todo a su servicio. El pueblo grita en manifestaciones. El principio de todos contra el poder. Al final van a caer. Echan a correr y luego. Es uno, dos, tres. Vamos a por él. lo que ellos llaman violencia juvenil. Lo que yo llamo auto defensa contra la Guardia Civil. Violencia gratuita es lo que te ofrecen. Poco a poco aprende a darles lo que se merecen. Les movilice la gente con una canción. No dejes que te peguen mientras dicen que defienden su nación. Es Aragón una nación. Podría ser si se metieran caña los que tienen el poder. Ellos son la ley y ellos el gobierno. Y procura que su Aragón no se convierta en tu infierno. Soy, de Aragón, soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. So you gotta go. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paso de la Independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados, no por nadie sino por el frío que los mata. Nosotros son payasos y es el frío el que congela las cosechas. Que republicano por los republicanos siembran para los difundistas de derechas. Resucitar a Franco es una mala idea. Coméntalo con tus hijos los que buscan pelea y siempre pierden. El polvo muerden y vuelven a casa y preguntan poco por qué tenemos que ser falsas tradición, familia, religión. Éramos grandes, sí papá, pero todo eso era antes Padres, fascistas, resignados He llegado para educar a vuestros hijos Con mi canción de rap en la chado. Independencia piden, pero sé que les da miedo Las cordas de una guitarra punteada por los dedos Y un maestro, te muestro Quien toca la guitarra es el líder de los casta El mayor de los Ibarra Desde por ahí se ve todo muy bien. Desde la Moncloa nos manejan. Y tú sabes quién es, destrozando nuestra industria. Aquí lo que importa es la imagen y el ilustre, la ilustra. Esa es su trampa, ese es su eslogan. Censuran suministro para todos los que se drogan con mi música. Paragoza es única. Guardan mi lengua de trampa hacia la opinión pública. Y no van a parar el movimiento. Esto es lo que siento. Paragoza nos oyen esto y saben que no viento. Ven, acércate. Hay mucho que ver en Aragón. Llenación autodetermina. Multinacionales extranjeras destruyen las empresas. La gente está parada, pero el dinero corre por las mesas de los ejecutivos. Destruyen mi provincia y la ciudad en la que vivo. Soy de Aragón Ese DJ. Bueno, continuando charrando una mica de pilas, eh, atrás dos cosas. Son hasta dos críticas: son una, en tratamiento, dos esferen escenarios en el tema de rudios. París Estar, que en Espacio Norte, bueno, París Estar no, lo hemos vivido, en Espacio Norte y en Valdespartera o Rudio, y he estado mucho más altero que no otras añadas, mesmo plegaba. Como aquí, ¿no? Ahora mismo. <risa> DJ, DJ. Mesmo plegaba estas ta delicias. Y, y en y en espacio, y en Espartera también pues Interpeñas sonaba mucho más rudy, mismo en las primeras carreras, como Atraco a las Tres, vistas que son en principio aeróbico bueno, Y en Monte y Rosales do Canal ta también, también. se sentía la música. Sí, Mientras que, por ejemplo, en Acarpao Ternasco y en la Plata San Felipe, en todos los escenarios del centro de la ciudad, pasaba justo al 10. Sí, va. O sonió muy bajo, 13 Kraus se negó, refuso de tañer. En Acarpado Ternasco porque no le dijaban tener a New y en los conciertos de San Felipe da ronda de Voltaña les vais o no a las doce y pico que yo una falta de educación en la zaguera canta y en Lurte directamente no les dijeron rematar o concierto y a una cuarta lada a las doce tayón a electricidad dos vegadas de seguidas y es sospeitoso. Uno, uno piensa, bueno, ¿qué, qué mena de Echen vive en cada puesto? No, pues <risa> ahí por An sale Belloc de Borina, ¿no? Pues Belloc no va ni a San Felipe ni a la Carpa de Oternasco. Y, y, y, ¿Y qué mena de conciertos? Vía en un puesto y en otro, ¿no? Y, bueno, si uno sospeita y piensa mal, son demasiadas casualidades. Y es lo que dice en principio, son buedando los centros de la ciudad, levándose la fiesta hasta ahí fuera, ¿no? Pues tenemos en. en el parking y en el Parking Norte de la Expo y en Valdezpartera, sale Bauto, Andisao o Centro Buedo, y las poquetas cosas que vía, pues las poquetas cosas que ofrece el Concello, que son estos conciertos de San Felipe y tal, pues antes de que ya vais a Upro a calidad, los con, con otros años, antes más le vais, no, vais a no volumen y le iniciativas privadas como llega Carpado Ternasco, y yo por ejemplo, pues sí que ahí fue a Beller un par de conciertos, por ejemplo el de el concierto de Iron Maños, Y sí que, es verdad, que o, o, o son y, o volumen de no son y, y era penible. un concierto a sinas, pues yo que sé. Me llevo los cascos y... Eh, no, sé, no sé qué decir, pero penible. Sí que son estas unas fiestas que no son de, estas de buen vivir en, en el centro. No son estas mica populas. Fueras la ofrenda de flores y las jotas de Plaza do Pilar. Mira, una ¿Y ofrenda de frutos? Una pareja mayor, amigos de mis pais, que me trobé un día, me dice, iba... Me lo hizo muy, muy esclátero, me dijo, mira, toda la chenca vivía en unos lugares, en centro, en la Plaza Mayor, cuando llegan las fiestas les toca abajo de ese. Y aquí son fendo lo contrario, son cuidando pues, los centro y anti más fendo negocio, porque todo todo lo, lo que decimos, lo que había en centro, lo que para o con cello cada vega de allí, pior, y la oferta de conciertos que se las son levando de ahí fuera, pues ya son iniciativas privadas, ¿no? como Parque Norte, que es una interpresa. y interpeñas pues que son a la fin llega a la interpresa y así nos bueno y estos pilas también eh, se aprobó una propuesta de por unos pilas libres de agresiones eh, masclistas y todos íbamos a leer si os pareís un relato que han publicado eh, los Iña Tamara Marzorrins y todos lo íbamos a leer hasta ta que vi a suya experiencia estos pilas mientras eh, un concierto Que protagonizó a Coya Los Cojones de Canto y Cao eh, mientras un concierto en la sala Roxy de Zaragoza. Y esta Colla, ye, una Colla que lleva homenaje a Cojón Prieto y los Guajalotes. Bueno, las primeras cantas son Leígo ya textualmente lo que cuenta a Tamara. Las primeras cantas sonaron a la perfección. La sala ya era plena y el ambiente ya era inmillorable. Y era una gozada los temas de Cojón Prieto, casi como si estásen ellos mesmos o que estás en el escenario. Pero Goyo y Aborina duraron poco. Al cabo de, de, de bells minutos, o cantando grupo, principió a decir cosetas como: que si no te han sonos collons de Aragón, que se veiga que tenemos collons y frases por el estilo. Yo en sentirse esos abruptos, me fue tal excusado y escribí sobre un papel: yo no tengo collons, pero también molo. Vivan los míos ovarios. A la siguiente vez que este personaje soltó una de sus perlas, puleo cartel para que lo leyese o grupo y arrestado público. O Osillo comentario no se hacía esperar y pillando micro dijo, "Y ahí hay por aquí, por allí una feminista." Facía Ui Usordos autónomo dicho comentario y me miré de continuar disfrutando del concierto. En un Interdau pulyoto escenario una mesacha a la cual ali iban a regalar una chambreta da acoya, por a razón se conocen. Dentro el escenario se le animó a que se la probase, cosa que a mesacha principió a fer sin sacase a ropa que llevaba mesa. En Iseinte o Cantán principió a cantar por micro, ¡Que se espulle, que se espulle! Tadim, chilar con mucha más fuerza. ¡Amuéstranos las popas, amuéstranos las popas! Yo no iba a soportar eso sin decir brenca y empecé y a chilarle. ¡Machirulo, machirulo! Realmente, y era alucinando de que sobre un escenario un micrófono amán estase capaz de chilar cosas como esta. Y más increíble me parís, Eva, que a la resta de la sala le parís ese normal. Por lo que me chiré. y era en las primeras ringleras, esperando otro a más chen lo mismo que no yo. Pero yo era completamente equivocada. Ninguno no chilaba brenca, más bien, total vies, de rapiconte me vidé rodeada de miradas de sorpresa y desagrado, como si estase grillada. Y en ese ínte o cantando grupo reaccionó, se creció y principió a chilame desde escenario. Mentiría si escribís lo que me dició. Realmen no lo sé, no tengo ni idea. En ese ínte o mío tiempo saturó y a mí men se bloqueó. Me veía Solenca, rodeada de extraños y con un con un tío chilándome y señalándome con Odido desde el alto de un escenario. Veía como un dos guitarristas apartaba la lavabol de bando do escenario, y se lo levaba en tazaga. Yo concierto continuó. Yo salí do mío aturdimiento y me fue de sala. Releyendo este relato, continúo alucinando, flipando, frotándome los huellos, sin sangre en la pocha de seguir comprobando cómo este masclismo recalcitrante continúa entre nosotras, entre nuestros roldes, cómo se siente tan cómodo tafer alardes de semellan traza. Y no sólo que hizo, sino que a más le salen gratis. Porque de no dició brenca de esas primeras frases que retractaban a Ocantayro do Grupo. porque ningún no dicio Brenca cuando hacíais ese comentario obasto sobre las feministas, porque ningún no dicio Brenca cuando yeran azuzando a la zagala do escenario y porque ningún no dicio Brenca cuando a mí cuando a yo se me enristió públicamente. Espero que esta cuentota prenga nota y que encara que aparentemente to continuo como si como si no se pasau cosa, a lo menos se les cañase o concierto. Que encara que sí, por pura vergüeña, de no una en un atra, lo piensen dos veces antes que no tornar a fer ese tipo de comentarios. Y pro que no se les decullida en garra de cercano. Ya espero que a venir en vegada que, que detectemos esta menada de agresiones si han tan evidentes o menos, sepamos reaccionar y siamos a las primeras u a segundas, todas faigamos bella cosa. Pero más que más, espero no haber de tornarme a veiller en unas sinas de desagradable. En cara que tome, dice que esto solo que un capítulo más en este largo libro, Daluita contra o masclismo. Y eso sí, una cosita tengo clara. No podrán con nos atrás. Pro de agresión sexistas. Tamara Marzorrins, 16 de octubre de 2014. Bueno, yo he de decir que yo he visto pilas, también sufrí una agresión sexista mientras iba, o primer viernes, o, o día antes de principiar los pilas, yo iba con una bici tornándome a casa y eran a las cuatro y media de Maytín, o no sé. Iba por vía ibérica y unos tíos en un auto, se mamanó, y también me principió a chilar que me puyase tal auto, que. que si les mmm, feba ciertas cosas que no sé si se pueden decir por aquí por la radio así no están libremente y que me duele mucho decirlas, pues el mes me feban atrás, me estían perseguiendo todo el rato iban a la par que yo con la bici yo plego un intento que principio a chilar, disarme en paz, disarme en paz a lo cual es principio a decir oh que no te carrañes, que no sé qué y continúan con las mismas con las mismas y a la fin pues conseguí fijarme por un callizo que ya era peatonal Y él se aceleró, en ta trovase con yo a la canto todo callizo y ya pues no sé, aceleré, aceleré, aceleré y plegué en casa y diga que no me veía en casa, no dice de no, no esté tranquila, pero nunca no me ha pasado cosas así nada en Zaragoza, y eran tres zagals de Bells veinte años en un auto, que si es en quiestos, si es en quiesto si no es en tan Capins como iban y si en un intero si se es, si esencia del auto con yo perfectamente. Yo no he denunciado esta agresión porque no tengo datos para denunciarlos, no podía pillar la matrícula del auto ni seinte. Yo lo único que quería era eslampar lampardas. ti, pero me pareís, que y es muy bien que se declaren las vistas de pilas libres de agresión sexistas, de agresión, pero, pero cuento que os consejo una feita cosa ta, ta evitar estos actos y Y una pena, ¿no? Que tal siga este año el año que más agresiones sexistas ha vivido, o lo menos en nuestro entorno. Y hoy el año que más agresiones sexistas me he enterado que ha y las he vivido yo en primera persona en una ciudad en la que nunca no me ha pasado cosa. desde aquí saludar a Tony Cantó y a, su, a suyas denuncias falsas por agresiones sí. masclistas. Yo, la experiencia vital que te recentaba antes de salir de Dovico. pues va un poco a filo de totisto, porque vivimos aquí en un rol de chicorrón, en un gueto, tenemos os nuestros costumbres y muchas de las actitudes que creyemos acotoladas, eh, a, a lo menos aquí en Obico, pues tristemente y fuera de nuestros roles, pues son cosas cutianas, ¿no? Como lo que tú nos contabas ahora, o como lo de la compañera no concierto, que encaralle más, bueno, más grau, no, igual de grau, Pero estando en un concierto de una colla que se suposa que perfectamente podría haber, podría haber tañido en este en bico. En, en Beluna, las barras que, como hemos dicho antes, se montan aquí. Cuento que lo que ha feito Concello, pues nomás ha estado editar un panfleto, que llevo muy bien que lo, lo, lo hagan feito por iniciativa pues de, de vers colectivos. Pero cuento que habrían de ir día y hacer una campaña más, más seriosa, porque aquí hemos contado dos... Dos agresiones, pero de seguras que viene a muchísimas más. Y, y además también y un trabajo que, que calfer mientras todo el año, ¿no? Que cal formar a la Chen, hay debier ver lo que pueden decir, lo que no pueden decir, lo que se puede hacer, lo que hay bien, lo que hay mal. Y el problema es que como no se va mientras el año, a Chen se piensa que es normal decirle a una tía queremos billeteas popas y decirle a una tía del auto que claro. Timos a hacer de todo. y de, de feito probablemente si le ese nos dito Abel policía te sedito mm, sí, y ya yo que me cuentas pues, sabes eh, en fin bueno íbamos a hacer un homenaje a todas las mujeres do mundo que que hizo so, no es lo mismo estar hombre que estar mujer pero mujeres do mundo o Camille largo pero a Victoria plegará Era maltratada por su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera justificada una separación. Tienes que no más de no me quita de respeto, porque pellilla y mosta es paciente a nos, en Zimbabwe, palestino sobrarpe, y mosta capare che más crisa babuyoso, atinasque, clavón para cuenta, porque será sacar de que me pones esas años, pero para evitar el maltrato de una separación a los tres hijos del matrimonio aguantó lo que pudo hasta que una agresión en junio del 97 colmó su paciencia. ¿Damos? Torre Meramos que sode sintindo ofendorella en Radio Topo 101.8 da FM, que tenemos un teléfono que ye 967629u1398, que nos vería moito ollo que nos ritasez. E aquí somos charrando de pilas. Sí, pois unha outra cosa que que asaliu en as noticias, en bueno, nas noticias en general, ye as queixas de os vecinos de Valdespartera con o tema de as basueras Estañan dan crecío muitísimo e eles acusan a dos partís, por un costao a la propia gente favorina favorecina y que muchas vegadas tiene poca responsabilidad y forachita por asti pues os veires y de tot, y por altro costao ao Concello de Zaragoza porque ha reduciu os efectivos de limpieza limpeza y claro, pues es cosca menos. Yo personalmente cuando marché todo concierto de W lo que paré cuenta que no lleva a puestos aunque dijera a, a basuera entre otra vía y a entrada de, de, de Interpeñas porque yo tenía basti una lata que le va eh, por achita la, en, en en a basuera y que no lleva basuera increíble a llorar y hay una traqueja pocos pocos efectivos antiparti pues que pues cal concienciar también también a la chen mucha policía y poca basuera Muita policía y poco rock and roll. Resumen de Interpeñas Valdespartera. Sí. Una cosa de la que nos he charrado Distos Pilas, que halló estío, payo a lo menos, o descubrimiento de Distos Pilas, estío Luis Buñuel. En cara no no llegado a estar, he, no he, he, he escuchado mucho charrar de este centro y aprovechando que fe en la loja, la loja 2. Pues me dice que ayer una no Y la verdad que me sorprendió de todo el ambiente, la decoración Todo, muy recomendable Las millos cosas de pilas No las para o con Ni tampoco no las interpresas privadas sino es que la, las fan pues Echen como Buñuel los conciertos de, de la Ocupa Las barras de Magdalena de la Rebato, O con ello, o Vic A barra de Plaza Mayor mismo. otras salas que fan conciertos, no sé. Sí. Los pilas alternativos que son las que nos movemos, ¿no? Aunque... Uh -huh. Pero ya que antimas, antipartides estar alternativos trucan a Chen, de difueras. Yo, por ejemplo, a mi achimana, o mi ocuñao, mi mai, marcharon a la loja y salieron muy to contentos y tal. Y decían, ah, pues yo tenéba traidilla de... Os ocupas, tenéba traidilla de... Os movimientos alternativos. Y salieron muy to contentos. Yo lo que decía antes, es que lo que hubo fuera la magdalena son fiestas en el centro... y fiestas de verdad en la carrera, que yo lo que busca la chen, claro. la chen sí, no sí. quiere irse en el cabal de espartera, fotese sí. dos horas de cola y dos horas en otra mía, pues virán una noe y si es peñista, todas, pero lo que quieren, pues fese unas vidas con los colegas en el centro y tranquilamente. Y que también cal diferenciar dos tipos de ciudadanos, os peñistas y os normales, ¿no? <risa> <risa> y el concejo solo piensa que los peñistas... Y a la vez por eso pasa todo esto que pasa Antes que no rematar el programa Que ya nos queda muy poco tiempo Ya tenemos aquí a los compañeros de la busantina Peñistas y pregonés, sí. pregonés. Y es que tienen el poder de la ciudad que... Son, <risa> son fiendose ya con el concello ya, ya son con, en a, casa, a casa de la villa ya la empresa Les manca el concello eh, Bueno, como ya nos que Queremos los remeratos que hoy día de noviembre Tendrá lugar o a tercera edición A cuartena o a tercera A tercera, había aquí un cartel que a dice tercera. que ya a tercera edición... Yo no sé por qué remeraba, que ya a la cuartena. Especial, pues mete un tres. No, no, ya a cuartena, ¿eh? Y tenemos un error porque ya cuartena de a emisión. Chularía que llegue a la tercera, pero bueno, en no, no, no lo mete. No, ya a cuartena. No, no a mi a memoria, mmm, se va remerando aquí. Bueno, pues... <risa> siga eh. la tercera o la cuartena... <risa> de estrella a estrella Pues sábado 8 de noviembre se espera una emisión especial naragonés, pues la tercera o la cuartena o siempre nos pasa lo mismo con Fentor ya pues, también y nos y pasaba una... que nunca nos llevaban los cuantos años veganos, Que hiciste también si o deceno año once lont... <risa> no sabemos <risa> bueno, bueno tiempo. muy eh, de estrella a estrella sí que envía documentación estoy como la edad de la duquesa de Alba <risa> <risa> ninguno sabe que... <risa> O caso de que el día o de noviembre tendremos una edición de 12 horas en Ininterrumpidas, en Luenga Aragonesa y del programa en catalán. Creo que sí. Socalce en la Vía Láctea y bien pues en que remate la emisión, a las 8 un concierto en la Asociación de vecinos Arrebato en la Carrera Palafox, con las collas 13 Kraus y Sinead. La que no podía ver a Trece Kraus en pilas por lo que decías tú dos problemas, de sonido en la carpa del Ternasco... Pues aquí tienes la enchaquía, no la desaproveitez. Por 5 euros nomás, más, y además y por Los una collas, buena causa. Y muy to buenas collas. Y muy to buenas porque y será to toda mía. la chenda aquí de Radio Topo. As millos voces de toda la ciudad de Zaragoza. Toda... Ocado do tabonero a rebutir. Esperemos que voces ya sin morgallos, porque... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, pues en noviembre <risa> yo no garantizo cosa, ¿eh? <risa> y eso, pues que el de noviembre siga la edición que siga, pues se fera la emisión especial de Estrella Estrella y que... Tenés una enchaquia pues de eso, de los programas que por un regular se fan en esta emisora, que se fan en castellano, Todo fuera de Fendorella, que se fan en aragonés, pues y Sevilla se fan en aragonés y muy curioso. Hemos anunciado que va a principiar un nuevo programa en wolof, lo que encara También no se claro. sabe el horario, pero en Breus tendremos un programa en wolof y ya no seremos la única luenga no, no castellana. No. <risa> Bueno, pues y es Chueves, que yo en principio no sabía qué día y era, y es Chueves, y o venía en Chueves, a la misma hora, nos tornamos a sentir, Torremeramos que tenemos un blog, aunque pensamos os nuestros programas, os nuestros podcasts, que ya es fendoreya.wordpress.com Y desde aquí nos puede sentir cuan querad como querad. y también tenemos un correo electrónico aunque nos podéis escribir y hacer todas las sugerencias que queráis que jeffendo.orella@gmail.com nos podéis trobar en, en Facebook por fendorella y también en Twitter nos esperamos la semana Venien, un otro programa más y mejor Ahora os disamos con la nueva canta de Gen del Caos al cosmos y de impulso a principios nuestros compañeros que son muy bien acompañados como de continuo